Eh, señor velancia para para arrancar eh, quería preguntarle cuál es su opinión con eh, respecto a lo que ha sucedido la semana pasada con la captura de diferentes exponentes del de, eh, ejército colombiano eh, por parte de las farc y esta inclinación que han tenido las negociaciones de paz a partir de esto bueno es una situación que eh, incluso eh, muchos se sorprenden de que esto sí si esto esto ocurra pero No debiera ser así porque se está uh, adelantando un proceso de diálogo y negociación en medio del conflicto, un conflicto que lleva 50 años y episodios como los que han ocurrido es normal que ocurran. De hecho, ya han venido ocurriendo en el pasado, pero se ha generado una situación de alarma y de preocupación. Incluso el gobierno eh, eh, optó por eh, tomó la decisión de suspender las conversaciones de manera temporal, eh, hasta tanto no se diera la liberación de estos señores militares que fueron eh, capturados por la guerrilla de azar. Episodio que ya se resolvió y ya está el proceso nuevamente encaminándose a reanudarse eh, en la próxima semana. Ahora eh, las FARC han, de algún, las FARC y no solamente las FARC, mucha de la opinión pública colombiana han pedido al eh, gobierno de Santos eh, que acepte la tregua bilateral del fuego, cosa que eh, por lo visto el gobierno colombiano y el ejército no estarían tan dispuestos a hacer. Es en este momento algo así como una mesa, eh, ¿cómo se puede decir? No, eh, no igual para ambas partes. frente a esta decisión del ejército de continuar con las operaciones militares sí yo creo que eh, el, el gobierno el gobierno le han aconsejado expertos internacionales y también presiones internas desde las mismas fuerzas armadas y desde otros sectores eh, lo han presionado, lo han llevado a que eh, las conversaciones transcurran en medio de la confrontación, en medio del conflicto. Eso genera dificultades, muchos, eh, muchos, muchos mucho tropiezos, porque eh, todos quisiéramos que las conversaciones y en medio de las conversaciones se diera un alivio a la sociedad a través de un cese bilateral de fuegos y de hostilidades, lo cual el gobierno se ha cerrado a toda posibilidad. Pero ha abierto también otra posibilidad entre la guerrilla de la FARC y el gobierno se viene discutiendo la posibilidad de desescalar el conflicto, desescalar el, el, eh, el ánimo en la confrontación bélica eh, aquí en el marco de este conflicto, mientras se desarrollan las conversaciones. Yo creo que en ausencia de un cese bilateral de fuegos, yo creo que por la vía del desescalamiento, si hay reciprocidad de parte y parte, se puede llegar a un cese bilateral, Eh, no pactado. Es decir, se puede llegar a una cesación de la confrontación sin necesidad de que se pacte un cese bilateral de de hostilidades. Uh -huh. Antes de que ocurriera este accidente, el mismo presidente Santos había uh -huh. afirmado que el 2015 iba a ser, de alguna manera, el año de la paz para Colombia. Eh, las Conversaciones de La Habana parece que se van a reanudar a partir del 10 de diciembre y además está eh, pendiente todavía el comienzo de las negociaciones con el ELN. Eh, ¿Usted eh, también está eh, convencido, como lo ha dicho buena parte de la sociedad colombiana, de que el 2015 realmente será el año en que veremos cesar este conflicto social, político y armado que se está dando en Colombia desde hace más de 50 años? Yo creo que es ese, un, un poco pensar con el deseo. Eh, yo creo que eh, ponerle fechas fatales a un proceso de paz, y a, sobre todo a un proceso de diálogo y negociación, para poner fin a un conflicto de tan larga duración, de tan profunde, de tanta profundidad, me parece que eso es un, un equívoco. Eh, yo sí creo que, y yo comparto puede ser que tengamos una ilusión y la esperanza de que eso se resuelva a la mayor brevedad. pero generar un clima de presión con fechas fatales me parece que no es apropiado. No es apropiado porque tampoco queremos una paz, eh, eh, eh, pudiéramos decir, no sé si allí lo pueden entender, hecha a las patadas. Es decir, a la, eh, a, a la Bartola, porque, por, porque sí, porque hay que hacerlo rapidito. No, mm. este, este conflicto tenemos que resolverlo de una manera estructural y hacer una buena una, una paz buena, una paz duradera. Si hacemos pases malas pases que son bastante inestables con mucha seguridad eh, en pocos años volvemos a tener otra vez eh, volvemos a encontrarnos con el conflicto. ¿Y, ¿Y qué significaría poder hacer una paz buena, una paz duradera? ¿Cuáles serían las bases para lograrlo? Es fundamentalmente ponerle fin al conflicto armado y sentar las bases para que la sociedad discuta los grandes problemas del país. Por ejemplo, el desarrollo y el modelo económico de nuestro país, ¿sí? el desarrollo minero energético del país, el papel de las fuerzas armadas, el papel de la sociedad, la democracia y el Estado. Son grandes problemas que están aquí y, y, y, y han sido, pudiéramos decir, causales del conflicto armado y no se van a resolver en la mesa de diálogos con los armados. Pero sí lo tiene que discutir la sociedad. Entonces, los acuerdos... tienen que, de, con las insurgencias, deben eh, poner fin al conflicto armado, obviamente, y crear estas bases que yo digo para que la sociedad pueda darle estas grandes discusiones. Ahora, sin embargo, lo que usted eh, apunta como pilares eh, suenan prácticamente a un proyecto de país eh, que muchas veces se dirime en las urnas. ¿Cuánto de este proyecto se está realmente gestando en La Habana y cuánto en realidad a través de las fuerzas políticas colombianas se está presionando para que eso no suceda? Sí, sí, sí, sí, usted tiene toda la razón, es decir, hay una gran decisión, una gran voluntad de las partes, y en eso sí tengo que hablar eh, que es de las partes del gobierno y de la insurgencia, por sacar el proceso adelante. Pero resolviendo el conflicto armado no se resuelve la totalidad de los demás conflictos, el conflicto político, conflicto social, el conflicto económico. De esto tendrá que eh, echárselo al hombro el conjunto de la sociedad, pero en condiciones de inclusión. En condiciones de ampliación de la democracia, en condiciones de una ampliación para la participación, no en las mismas viejas estructuras de esta democracia recortada, restrictiva y excluyente, porque así no logramos resolver nada. Mm. Entonces, cuando yo digo que la, en la insurgencia, en, en las mesas de diálogo eh, con las insurgencias, se deben sentar las bases para la participación con inclusión, es en cierta forma. Eh, pudiéramos decir, de negociar las armas a cambio de ampliación y de democracia. Está bien. Ahora, eh, esta eh, perspectiva eh, parece que las partes. han dado señales ¿no? de eh, haber eh, asumido ¿no? este tipo de ideas. Eh, me refiero principalmente a, a esta idea que propone el gobierno Santos y que es muy discutida allí en Colombia, eh, de la justicia transicional. Y por el otro lado, por parte de las FARC, eh, este pedido de perdón, ¿no? de disculpas a las víctimas que han sufrido eh, sus acciones militares. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merecen estas dos estos dos movimientos por parte de ambas partes en la mesa de diálogo Bueno, este es un proceso que en primer lugar es inédito en América Latina, eh, en Colombia y creo que también en el mundo en el sentido en eh, que le marca un conflicto interno las víctimas comparecen, ¿sí? las víctimas van y son escuchadas en audiencia por las partes en igualdad de condiciones son las víctimas del conflicto que han ido allí, y le ponen, eh, y le plantan cara a la insurgencia y le plantan cara al Estado y le reclama por cada uno de los hechos victimizantes que a lo largo de 50 años han generado. Y eso está muy bien, y, y habla muy bien de la, pudiéramos decir, del ánimo que inspira este proceso. Eh, este es un proceso que, que tiene una, una perspectiva de llegar eh, muy lejos y ser un ser bastante sólido. eso en primer lugar sí, en, en, en segundo lugar lo de la justicia transicional es el mecanismo que nos va a permitir ¿sí? poder pasar de la guerra a una situación de no guerra donde hay que resolver situaciones eh, de obviamente de justicia eh, pero que no pueden ser mirados ni examinados a la luz de la justicia ordinaria, porque esta justicia ordinaria de hecho está cuestionada Y es una justicia que tampoco puede resolver este tipo de situaciones. Entonces por eso se echa a mano, se echa a mano a este concepto de justicia transicional que operaría por una sola vez ¿sí? y que actuaría, obviamente, eh, pudiéramos decir, con haría justicia, pero, pero teniendo en cuenta que los hechos se han cometido o que han ocurrido es en medio pues, de un conflicto de naturaleza política. De mm. modo que no puedes hacer el tratamiento de actos criminales de naturaleza común. Mm. El, el levantamiento de la mesa de La Habana ha generado una serie de reacciones muy fuertes por parte de la población civil. Eh, ha habido manifestaciones, ha habido eh, por parte de diferentes movimientos sociales, partidos políticos, eh, planteamientos muy fuertes para la reanudación del de, eh, diálogo de paz. Nos da a entender que eh, la sociedad colombiana, o por lo menos la mayoría de la sociedad colombiana, está muy pendiente de lo que viene pasando. ¿Usted tiene la misma sensación? Sí, así es. Sí, es cierto. Es cierto que la sociedad está muy pendiente de lo que ocurre, aunque también se adolece. Este es un proceso que es bastante extraño lo que ocurre, porque es un proceso que le ha faltado cariño de la sociedad. Y a un proceso de paz que no se le tiene cariño, eh, caramba, poco se defiende, poco se le apoya, y eso se viene registrando aquí. La razón fundamental de, de que esto ocurra Eh, es que el gobierno desde un comienzo desarrolló una estrategia totalmente equivocada. Eh, meterse a profundidad con el proceso, pero no defenderlo. Eh, a veces salía a los medios a hablar en contra de su contradictor, echándole las culpas al contradictor, y luego pues entre la sociedad preguntaba, bueno, pero eh, si tú que hablas tan mal, tan mal de las FARC, de las guerrillas, ¿qué haces hablando con ellos? Mm. Si son terroristas, si son esto y eso... ¿Por qué hablas con ellos? Entonces, eso pues, le tomó ventaja y, y al tiempo le dio pie también para que sectores de extrema derecha que se oponen claramente pues, a todo el proceso de paz aquí en Colombia hiciera, hicieran toda una campaña anti paz y ha logrado calar y ha logrado hacer, hacer generar un efecto negativo. Ahorita el gobierno está buscando la manera de recuperar la cuerda y de relanzar pues toda una campaña mediática pero que tiene que sostenerla con educación, con ilustración, eh, con divulgación, con sensibilización sobre la necesidad de la paz. Eh, justamente sobre esto, eh, ayer hubo, ayer y anteayer hubo una serie de amenazas a diferentes medios de comunicación popular alternativa que hay allí en, en Colombia. Eh, estos medios supongo que tienen un, un peso importante allí en la sociedad colombiana. ¿Cómo, ¿Cómo se explica que periodistas sean amenazados por grupos paramilitares en el medio de una negociación de paz? Sí, esto es, esto es importante que lo sepa, la opinión uh, argentina, que lo sepa también eh, los defensores de derechos civiles y de, de, de derechos humanos de allí Argentina, y obviamente, ojalá, yo desearía que lo supiera el mundo entero. ¿sí? Aquí en este país ¿sí? la amenaza es casi que un deporte nacional, ¿sí? aquí se amenaza por todo. De, de, de, yo le podría asegurar, aquí Todo el activismo de derechos humanos está amenazado de muerte. Todo el activismo de paz está amenazado de muerte. Todo el activismo popular, líderes populares que solamente pelean con la célula de ciudadanía en el momento que van a votar, que hacen uso de la palabra, han sido amenazados desde hace mucho tiempo. Aquí el asesinato, el crimen político es permanente, es permanente, no hay garantía real. para la participación, para el ejercicio de la de, de, de, de, de, la, de discrepar, después de, de incluso de oponerse al gobierno. Entonces eh, eso es muy muy muy lo ocurre muy a menudo. Es decir, y los periodistas alternativos, de los medios alternativos, no iban a escapar tampoco pues a, este, a esta agresión, porque vienen cumpliendo un papel extraordinario. Aquí se necesita que la gente hable, que la gente cuente, que la gente cuente la otra verdad, es decir, la verdad verdadera en última, porque los medios corporativos la acallan, acallan toda posibilidad de que las sociedades sepan lo que está pasando. Entonces ellos cuentan la historia a su manera, la, la que defiende el capital, la que defiende a estas corporaciones, la que defiende estos intereses mezquinos. Pero la verdadera historia en la que cuentan, desde los sectores populares, desde los sectores obreros, es la que hay que exterminar. Y por eso son, son que los amenazan. Eh, señor ya la última y ya lo dejo tranquilo. Eh, quería preguntarle, y ahora sí, quizás dejando un poco eh, volar tanto la imaginación como el deseo, inclusive, eh, ¿qué Colombia y sobre todo qué eh, panorama político colombiano se puede vislumbrar o podemos tratar de, de pensar a partir de la incorporación de eh, los insurgentes a la vida política, eh, por así decirla, oficial? Bueno, yo creo que eh, muy pronto, quizás en cuatro o cinco años, vamos a ver pues, a, que desde los movimientos insurgentes se accede a poderes locales al menos potencialmente las guerrillas de Far y ELN podrían tener acceso a cerca de unos 100 municipios eh, al poder local, porque allí han estado toda la vida, cerca de 50 años. Allí tienen sus influencias, tienen sus familias, tienen sus acumulados políticos y sociales, y allí podrían ser poder en cuestión de cuatro o cinco años. Esa podría ser una, una parte importante. La otra, han venido emergiendo nuevos, nuevos movimientos, Movimientos como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Clamor Social por la Paz, eh, otros tipos de alternativas, la MANE, que es un movimiento, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, eh, con mucha vitalidad, y bueno, vienen incursionando sí, en la lucha política y social. Eh, esto nos muestra unas perspectivas eh, de, de, de, de, de gran proyección hacia el futuro. Yo creo que. Las insurgencias obviamente también harán su transformación de estructuras militares a estructuras políticas y mantendrán el panorama, será eh, pudiéramos decir, aquí en, la, en el Parlamento se va a hablar de revolución, como nunca antes se había hablado. Sí. Eso es muy interesante eh, y yo creo que vendrán días mejores para la democracia en Colombia. Incluso no descarto que hacia el año 17, el año 18... Eh, tengamos que vernosla ¿sí? con una asamblea nacional constituyente le agradezco mucho señor Velandia, la verdad un placer hablar con usted y bueno, estamos a disposición y esperemos poder estar en contacto en cualquier otro momento bueno, gracias a ustedes y con el mayor gusto hasta luego hasta luego